Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria con Rosmar y Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos con dos grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de este viernes 8 de octubre. Un día para recordar porque la pandemia está bajo control en este país y se han anunciado el fin de las restricciones en la Comunidad Valenciana ayer el presidente del Consejo, Chimo Puch, Dice que llegaremos al 9 de octubre a un día simbólico que marcará un antes y un después para los valencianos porque las restricciones decaen excepto el uso de las mascarillas en los interiores y también en el exterior siempre que no se pueda guardar. La distancia de seguridad tampoco se podrá fumar en las terrazas si no hay distancia y se mantienen el máximo de 10 comensales por mesa en la hostelería. Al igual que Elche, la comunidad valenciana se ha alejado de la zona de riesgo por los pocos contagios que se están registrando. Chimo Puch recalcó que la vacunación ha permitido que podamos recuperar esta normalidad y ha aprovechado el momento para reclamar a las personas que no se han vacunado todavía que lo hagan por su bien y por el de los demás. Escuchamos a Chimo Puig. de activar la responsabilidad de las personas que encarnan no son vacunadas. Gracias a la vacunación este inicio de esta situación. Gràcies a la vacunació superarem pandemie pandèmia i reactivarem economisch i socialment la nostra comunitat." 24,5 persones respecte als 1.000 habitants, d'aquelles persones que finalment han, han mort, staven sense vacuna. En vacuna sols eren 2,2. Per tant, dat is een broma. Vacunar-se o no vacunar-se is vooral voor de leven. Además, el presidente del, Con del Consejo pidió en su comparecencia al Gobierno de España que regule el pasaporte COVID. El certificado COVID es un instrumento positivo para apretar el acelerador de la normalización. En ha que el Gobierno de España haya alguna decisión respecto a esta cuestión eh, y que el Consejo Interterritorial asumió que, que si son capaces de generar seguretat a la ciutadania, avancem. Eh, jo valore molt positivament ates sectors com el del ocio i tot o altres sectors de festivals que estan dient que de pròpia van a proposar esta esta esta actitud favorable a la implantació del certificat Covid. Pues bien, hay que llevar mucha atención porque todavía se producen contagios. Hay que disfrutar de este momento, de muchos momentos, pero con prudencia porque los contagios siguen produciéndose. En el último recuento se han registrado 48 casos en nuestra provincia. Hoy conoceremos la actualización de los datos por municipios para saber si la tasa de incidencia en Elche sigue bajando, como está ocurriendo en todo el país. También hoy nos hemos despertado con otro problema resuelto. La huelga de maquinistas de Renfe se ha desconvocado al alcanzar un acuerdo con el sindicato ...la pasada noche... ...con lo que la normalidad ferroviaria... ...va a volver... ...en este puente del Pilar... ...además este año... ...en el acto institucional del 9 de octubre... ...que tendrá lugar mañana en el Gran Teatro... ...ya lo han escuchado ustedes en el Chimbondía... ...el Ayuntamiento concede... ...numerosos premios... ...la Medalla de Oro... ...al personal sanitario... ...para reconocer ese inmenso esfuerzo y trabajo... ...que realizaron para protegernos... ...durante la pandemia... ...también se entrega el RANDAR... ...a la exjugadora de balonmano Ana Martínez... ...y las medallas de plata... ...al funcionario Nacho Job... ...por su entrega en la gestión municipal educativa... ...al reportero Diego Miralles... ...que comenzó en esta casa, en Teleel... ...premio de periodismo Ortega y Gasset... ...por su cobertura en los conflictos bélicos internacionales... ...al Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura... ...también al director de cine Chema García... ...quien acaba de estrenar su ópera prima... ...al Proyecto Hombre por su tarea en la prevención de adicciones... ...y a los clubes deportivos Atlético, Rellano y Juventud de Elx ...por sus logros deportivos así como a los integrantes... ...de la mesa LGTBI... ...por esa defensa que hacen de los derechos humanos... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...hablaremos en primer lugar... ...de Mil Caminos y una Meta... ...una carrera solidaria que lleva realizándose... ...desde hace años... ...por la Asociación Mujeres Vecinales... ...en apoyo a las víctimas de violencia de género... ...y que este año se ha organizado para... ...el próximo 7 de noviembre... ...continuaremos además con nuestro Rincón de la Cultura... ...que hoy lo dedicamos íntegramente a hablar... ...pues de uno de nuestros artistas plásticos... ...más reconocidos en este país y fuera de él... ...no solo por la calidad de sus grabados... ...sino por su investigación... ...que ha aportado nuevos procesos... ...algunos los tiene patentados... ...revolucionando así el arte gráfico... ...estamos hablando de José Fuentes... ...conoceremos más de cerca su obra... ...y también su vida, catedrático de dibujo y grabado por la Universidad de Salamanca... ...quien ha sido el autor ese año del cartel anunciador... ...de las representaciones del misterio. Y continuaremos sobre las 10 de la mañana con esa ronda de entrevistas... ...a los portavoces políticos con motivo del pospleno... ...tras la entrevista con el alcalde esta semana... ...hoy tendremos a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol... ...y tras ella, la ronda de noticias... Resumiendo, siga escuchando esta emisora aquí en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM. En cajo de la firma Pandora. 37 sansons, zetatier, una y media por hora. Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios. Los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario. Nos tocaba crecer y crecimos, ¡vaya si crecimos! Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos. Pero todo se acaba y es hora de decirte chao. Me ha citado la luna en corriente, esquina callao. Resumiendo, ¿sabes dónde estoy? Resumiendo, si me llamas voy. Resumiendo, no me hagas hablar. Resumiendo, esto no es un arreglo floral por tu santo. Solo sobras que en noches de insomnio te alfombran el canto. Sobre nuestras cabezas silbaba calumnias, payolas. Mano a mano las fuimos triblando a puertita gallola. Hace siglos que quiero enviarte palomas de humo. Antes de que nunca el invierno la culpa te asumo. Ten a pie, recibir de mi parte, un abrazo de amigo. Cuando estalle la guerra, estaré en la trinchera contigo. Resumiendo, sin voto y sin voz. Resumiendo, que se pasa el arroz. Resumiendo, dos pises y a mes. Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. Resumiendo Sin exagerar Una noche te vimos con tola bajar la escalera Yo rompía una copa y Javier destrozaba la hoguera. Resumiendo Resumiendo Que me grita el escenario Biendo Vide un empujo no te das cuerdo Qué bonito con la televisión Resumiendo. Me hace falta un polvo un buen roca rock and roll. Nos veremos cuando se ponga el shock 101.4 Teleelch Radio Marca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 Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Disfruta este largo puente en la feria de San Andrés en Elche. Del viernes 8 al martes 12 conoce las nuevas atracciones de la feria más esperada. Más grande. ¡Más divertida! ¡Con atracciones de altura! Ven con la familia a la mejor feria del año con parking gratuito. Este largo puente, no faltes a la Feria de San Andrés en Elche, principio de carretera matola.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 Son las 9 y 16 minutos de la mañana y antes de la primera entrevista para hablar de Mil caminos, una meta vamos a disfrutar de otro clásico de Charles Trenet pero con una versión mucho más moderna de Avalon Jazz Rien me fait chanter Rien me fait danser Rien me fait trouver belle la vie un Rien me fait plaisir Un rêve, un petit désir un Rien me fait sourire la me ravi Quand le ciel est joyeux Je me sens le cœur tout bleu Et quand hélas il pleut J'aime la pluie J'aime mon père, ma mère La France, le bon Dieu Et puis les hommes, les hommes, les hommes ont des yeux bleus Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert, au printemps, la neige est fleurie, et la marmotte dit à l'écureuil. Depuis trois mois, je n'ai pas fermé l'œil. Marmotte, vous mentez. Voici venir l'été. Les oiseaux vont chanter dans la nature. Et nos pères, nos mères, la France est bon Dieu Et puis les hommes, les hommes, les hommes vont des yeux bleus. Le ciel a permis que je chante encore par le monde. La joie et l'amour reviendront un jour. Chantons tous en cœur à la ronde. Oh la garçon et vous fille, êtes jolies dites-vous bien chaque jour chaque nuit. Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait tromper. Un rêve, qui désire Un rire me fait sourire me ravine Quand le ciel est joyeux Je me sens le cœur tout bleu Et quand hélas si il pleut J'aime la pluie J'aime mon père, ma mère La France, le bon Dieu Et puis les hommes, les hommes, les hommes, les hommes ont les yeux bleus ...pues hemos escuchado este clásico de Charles Trenet ...cantado por la Avalon Jazz Band... ...y ahora cuando pasan 19 minutos de las 9 de la mañana... ...vamos con la primera de las entrevistas... ...porque vuelve Mil Camins una meta, ...la carrera solidaria de las pedanías... ...que organiza desde 2012... ...la Asociación de Mujeres Vecinales... ...con el objetivo de recaudar fondos... ...para seguir con los talleres y servicios... ...que ofrece en apoyo... ...a las víctimas de violencia de género... ...el próximo 7 de noviembre han convocado esta prueba... ...que discurre por las pedanías del derramador Idaimés... ...pues para conocer más detalles... ...hablamos con la presidenta de la Asociación de Mujeres Vecinales... ...María Antona, a quien damos la bienvenida... ...María, buen día, buenos días... Hola, buenos días a y a todo el público... ...bien, días. después de este año de cerrar... Bueno, que se ha cerrado casi sí. todo, que fue 2020 sí. por la pandemia, ha vuelto Mil Camins una meta y cómo cómo la han convocado para el 7 de noviembre, cómo cómo es la organización, por dónde va a discurrir, pues, hay novedades sí, con respecto pues, a anteriores ediciones. No, no, el recorrido es que es muy difícil buscar otro este, la verdad que está bonito y ya lo tenemos, <ríe> de un año para otro, porque si no ya te vas a buscar otros caminos, ya tienes que hacer eso más kilómetros o menos y, y la verdad es que vamos a este año vamos a hacer el recorrido el mismo de todos los años uh -huh. y se saldrá el día 7 día a las 10 de la mañana desde el centro social de ahí mes uh -huh. Y a uh -huh. las 10 y 15 la marcha por tú bueno eh, saldrá primero la, lo que es los corredores de 10 kilómetros y luego los de la marcha nórdica que también van este año Y luego ya los de la caminata. Uh -huh. Bien, eh, son uh, con estas nueve ediciones. Sí. Esta, esta prueba ya está consolidada y ofrecéis tres modalidades. Los corredores, sí, la marcha sí. nórdica y, el, y la marcha a pie. Eh, sí. El objetivo, lo hemos dicho, recaudar fondos. Con lo que es importante esta entrevista porque la hemos iniciado un mes antes de eh, que se celebre la prueba solidaria. ¿De qué forma participan los corredores eh, con el trabajo de la Asociación de Mujeres Vecinales? Con... Pues mira, bueno, es muy importante, ¿eh? porque la verdad es que lo que recaudamos, todo va incluido a taller de prevención de violencia de género. En los institutos estamos bajando a los colegios, ya hemos empezado a impartir también en los colegios, está, estamos impartiendo a mujeres que han sufrido violencia de género y son vulnerables, talleres de búsqueda de empleo, con, apoyándolas ahí para ver si consiguen reanimarse, ir saliendo adelante poco a poco, que cuesta mucho, y estamos haciendo unos talleres de reinserción. Uh -huh. laboral para para ellas y sí, sí. o sea sí, todo va a ir todo va destinado a ahí pero cómo pueden participar eh, económicamente los corredores eh, cómo es la compra ¿Apuntar? del dosar apuntándose sí, pues, sí apuntando a la Herrera, que son 10 euros los corredores y los de la marcha nórdica y 6 los y, y 6 euros los de la caminata uh -huh. ¿Y dónde se pueden apuntar? Y, mira, eh, por internet se pueden apuntar en Solfim, sol, solfi, uh -huh. uh -huh. Vale. Y, y presencialmente en el Centro Social de Daimes Derramador, lo único que por todas las precauciones que hemos tenido, hemos puesto los sábados por la tarde de psico a siete y media de la tarde de cinco a siete y media de la tarde en el centro social ¿no? a través sí, de internet los, sábado, los que, sábados uh -huh, que busquen ¿Sí eh, Films? Uh -huh. Uh -huh. vale pues uh -huh. también para la marcha también se pueden apuntar ahí uh -huh. pero que el que el quiera presencialmente puede venir los sábados Y ya te digo, oye, está el teléfono a su disposición por si alguien quiere, por teléfono, por WhatsApp, nos lo comunican y ya los apuntamos y ya viene a recoger el dorsal y la camiseta, porque los caminantes en apuntarse, eh, pensábamos tener para este sábado ya las camisetas, pero se nos retrasará el lunes, que para el próximo sábado ya ten, tenemos los dorsales y las camisetas, que los... Caminantes que vengan a apuntarse ya se llevarán el dorsal y la camiseta. ¿Y los corredores claro. saben que tienen que recogerlo uh -huh. el viernes por la tarde o sábado en el corte inglés y uh -huh. los que queden que no lo hayan recogido porque vienen gente también de fuera, participan muchos, pues el domingo, mismo día de la prueba por la mañana que vengan temprano y ya en el centro social. Sí. María, esta carrera solidaria contra el machismo está ya consolidada, la participación es alta en ediciones anteriores. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, ¿eh? porque entre caminantes y todo éramos por los 9, 900, sabes, ahí... Uh -huh. Esta, sí, la verdad es que sí. Espere, esperemos que este año se apunte también gente, pero estamos, estamos que no sabemos, estamos ahí que, claro que, que es. no sabemos cómo va a responder la gente. Al, al margen sí. de si hay o no este apoyo, ustedes, eh, por cómo, lo que ha descrito los talleres de prevención de violencia de género en los institutos y talleres de autoestima para las víctimas maltratadas y de formación profesional para que puedan... Eh, salir adelante. Es importantísimo el, el trabajo que realiza la Asociación de Mujeres Vecinales. Supongo que al margen de si tienen o no participación en esta prueba, ¿ustedes reciben subvenciones de las administraciones públicas por este trabajo que es prácticamente sociosanitario? Sí, sí, la, sí es, nosotros hacemos el, el, las, los proyectos, mandamos y sí que tenemos ayudas. Y hay mujeres que acuden a su asociación, eh, son mujeres, porque la Asociación Mujeres Vecinales se ocupan de las víctimas del maltrato eh, de las pedanías de la ciudad o en general de todo el municipio. No, de todo el municipio no, nosotros ¿verdad? no hacemos discriminación en nosotros, el municipio lo que acude a nosotras la, la, estamos al 100% con ellas, estamos en contacto con el centro 24 horas, con la casa de la dona aquí, y en un sitio u otro va, las mujeres están atendidas. Y María, sí. eh, ¿hay un perfil de mujer maltratada o hay mucha diversidad? No, no, hay mucha diversidad, esto que siempre se ha dicho no. Hay de todos los estatus y de todas clases, no. Y más jovencita mediana edad y mayores, desgraciadamente. Uh -huh. Hay mucha gente joven también y parece que estemos volviendo atrás. Hay que concienciar mucho a la juventud porque pasa olímpicamente mucho. ¿eh? ¿Y? y nosotros, la carrera esta, además de recoger fondos, pues lo que queremos es consenciar a la gente. Otra violencia de género. Lógico. es que es machista, porque. Pero... Es, es, Pero la atención de las Dime. víctimas es muy importante porque salen adelante las víctimas. Eh, ¿Qué es lo que más necesitan? Eh, autoestima, eh, apoyo económico. ¿Qué ven ustedes por el, por los años que llevan es que, trabajando en la atención a las víctimas? ¿Qué necesitan? Es que es muy importante es que es muy importante todo. La autoestima, el apoyo de la gente, el apoyo de su familia, de los amigos y de las instituciones. Eso es importante. El apoyo es importante. Pero la ayuda económica es mucho porque hay mucho bulo que corre por ahí que muchas mujeres denuncian y en el momento denuncian ya tienen la paga porque son víctimas de violencia de género y eso no cuesta de arreglarlo, cuesta, hay que demostrarlo, hay que, es mucho, no, no porque sí que vayan y denuncien tienen ya la paga y no, que no se crean todo lo que se dice por ahí que no, hay que. Uh -huh. Están muy encima de ellas y hay muchos trámites, muchas cosas que, que no es tanto como la gente dice, mira, es que porque han denunciado ya, ya están ahí cobrando y, y hay muchas denuncias falsas por eso. No, por una denuncia falsa que haya y además eso se investiga, se demuestra. Uh -huh. y esto no, que aunque porque vayan, denuncian por el C de género, seguida tienen ahí la paga y, y todo, que no... María, usted lleva muchos años con ellas, eh, ¿podría usted comprobar, hay denuncias falsas? ¿Usted eh, ha vivido esa situación? No, no, pero por una denuncia falsa que, que, que no son falsas, que lo mejor, pues no, no es violencia de género, no es violencia machista, pero hay algo y se tienen, pero no, no es que la gente no no está por, por ahí es que lo que tenemos que concienciar porque la radio, la tele, los periódicos salen muchas, es que hay muchas, muchas denuncias, falsas. no no es cierto, uh -huh. eso no y, y se investiga y ya te digo y van y que no, no es el esto, hay que denunciar cuando sufren malos tratos hay que apoyar a las mujeres y tenemos que estar con ellas ahí apoyándolas Es lo que necesiten. Hay muchos niños uh -huh. que hay que estar ahí con ellos, madres que se quedan con los niños solo uh -huh. sin... ...sin nada, muchas veces se tiran temporadas sin tener casi para comprar comida... ...y tenemos, hay que estar allí. Hemos visto, sí. hemos visto que en este, el ayuntamiento... ...desde la Concejalía de Igualdad se lucha mucho contra la violencia de género... ...con una jornada pionera también contra la violencia de género digital... ...con carteles diciendo que el Che debe estar contra el machismo... ...contra la violencia machista... Pero María, ¿cómo es la ELCHE para las víctimas de maltrato, de violencia de género? ¿Las protegen? ¿Tiene recursos suficientes para protegerlas? Eh, recursos siempre están. El que le otra cosa, un poco, es, ¿no? digamos que... Pero están poniendo, desde luego, se están poniendo muchos recursos, están volcados en ayudar a la mujer... Está, eh, la verdad es que... Es, yo creo que es una de las ciudades yo diría que un poco pioneras en este tema eh yo creo que por lo que hablamos así con uh -huh. otras poblaciones y eso aquí se han volcado desde la verdad es que uh -huh. sí. pero tenemos centros de acogida uh -huh. para esas mujeres que abandonan el hogar no y... no eso es lo que faltaría pero Es que la verdad es que no es la mujer la que debía de abandonar el hogar porque está ahí con los hijos y ahí hay pisos de acogida que se va con dos niños o con tres a un piso de acogida donde hay más mujeres con dos o tres niños. Es que lo ideal es que se queden en su vivienda habitual, que no, los críos no rompan esto eh, eh, de, de golpe con todos los amigos y todas sino uh -huh. seguir en su a, a, uh -huh. en su vivienda en su ámbito uh -huh. ahí sí, por sí. eso debe el apoyo debe de estar ahí para estar la mujer que no tenga que abandonar la casa hombre una urgencia que tengas que llevártela y eso pues sí en Alicante están los pisos de acogida que están todos uh -huh. veinticuatro horas ya te digo estamos de eso pero, sí, pues. pero yo lo que veo es eso que la, la mujer debe de quedarse en la vivienda y que sea el maltratador el que el que, que dona dona don la vivienda. Pues hay muchas metas que alcanzar y hay muchos caminos, mil caminos para, para sí. llegar a ello. María Antón, sí. muchísimas gracias por el trabajo que realiza desde su a, asociación. Gracias. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir lo de la carrera, a ver si se apunta bastante gente, colabora con nosotros y y esto es concienciar a la gente que está contra la violencia machista. Todo el participante que venga, la verdad es que tenemos mucho apoyo, pero cuanto más, mejor. Y ahí estamos. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 Talleres del Amo, tu taller desabollador, en Valverde del Camino 23, Polígono Carrus y en talleresdelamo.es. ¿Te acompaño? Vale. Ay, que no te puedo dejar solo. 9 de octubre a Teleelch, en directe, desde el Gran Teatre, l'acte institucional a en la entrega de medallas y el ramdor de la ciudad. Aquest 9 de octubre, a les once, en directo. a Tele La gloria. ...con Rosmaría Alonso. Pasan cuatro minutos de las nueve y media... ...y continuamos. Abrimos este rincón de la cultura para dedicarlo... ...pues a uno de nuestros artistas más destacados. Elche cuenta con pocos artistas de proyección internacional... ...y uno de ellos es José Fuentes... ...catedrático de dibujo y grabado... ...en la Universidad de Salamanca... ...quien ha sabido revolucionar... El mundo del arte gráfico, gracias a su investigación, ha aportado nuevos procesos que han situado al grabado en una categoría superior. Su aportación al arte gráfico es de tal relevancia y magnitud que se le considera como uno de los grabadores más reconocidos y referenciados en todo el mundo. Y su creación tampoco pasa desapercibida, la ha realizado en numerosas exposiciones individuales, colectivas, dejando huella en donde ha estado. Hay museos a su nombre en algunas ciudades españolas, pero en Elche aún no se le ha reconocido como merece. Divulgar su obra y apoyarlo por su labor de investigación, creación y docencia es una quizá de nuestras asignaturas pendientes. Menos mal que en Torrellano, lugar donde nació, se le ha puesto el nombre de José Fuentes a su, a su biblioteca y menos mal que el Patronato del Misteri le encargó, antes de la pandemia, el cartel de las representaciones, un cartel que ha podido presentarse este año, en 2021, para anunciar las representaciones de este mes de octubre. José Fuentes, bienvenido a este programa La Glorieta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas, Bien, muchas pues, gracias. No, eh, antes de hablar de ese cartel del misterio, queremos saber por qué se inclinó eh, por el grabado y no por el óleo cuando comenzó con esto del dibujo. Pues bueno, cuando yo eh, comienzo la carrera de Bellas Artes en, en Valencia, eh, eh, descubro una, un taller eh, casi medio oculto, del que salían unos olores extraños, que eran los barnices y los mordientes y tal, y entré y en las paredes ...vi unas imágenes que eran grabados... Eh, y, ...y bueno, me pareció que, que aquello era un mundo... Eh, ...muy interesante, muy desconocido... ...y que, y que bueno, eh, que, que igual era interesante pues el, el, el conocerlo... ...y en la medida que fui eh, profundizando me di cuenta... De, de que era eh, todo un mundo de, de posibilidades para la creación artística y, y, que, y que, bueno, pues, es eh, eh, uh -huh. interesante centrarse en ese medio, ¿no? Porque uh -huh. eh, todos tenemos el dicho de que el que mucha barca poco aprieta y, y si se trataba de, de profundizar, pues lo subiera. Eh, ...hacer una apuesta eh, puntual y directa en ese medio. De ahí la necesidad de la investigación, eh, porque eh, los talleres, el taller que descubrió usted... ...en la Universidad de Valencia, luego también estudió en Barcelona, se fue a Bilbao... ...y ha acabado en Salamanca, en Salamanca como catedrático sí. y además dando clases, pero de ahí... Eh, que usted quisiera empezar con el grabado en los talleres, pero esto es muy complicado porque es mucho más fácil una paleta de colores, bueno, más fácil, evidentemente, eh, usar esos medios que todo unos talleres, porque usted, su casa debe ser un taller. ¿Cómo es su casa? Efectivamente, el estudio mío, eh, pues bueno, es un estudio que tiene, no es muy grande, pero bueno, tiene 120 metros cuadrados. En el que, pues, hay, por ejemplo, dos tórculos, que son las prensas con las que se imprimen los grabados, eh, que los eh, he diseñado yo y me los realizaron expresamente para mí. Y, y uno de ellos, la pletina, es decir, se pueden imprimir eh, imágenes de un metro, eh, de dos metros, 40 por 1,20. Es decir, que eh, el equipamiento en este caso, a diferencia de un estudio de pintura, uh -huh. que, que esencialmente tendría un caballete y, y, y bueno, pues un sitio para, para guardar las pinturas eh, en grabado, eh, es complejo y requiere, por tanto, de la investigación, porque lo que se aspira es no a crear una imagen única y genial, sino a crear eh, una matriz que contiene esa imagen genial, pero que la matriz va a permitir eh, repetir, poder sacar un número determinado de, de estampas de ella y que esas estampas, por ser realizadas de forma eh, manual, directa y artesanal, pues tienen un valor eh, infinitamente superior que cualquier impresión comercial, ¿no?, eh, uh -huh. convencional. O sea, que estamos hablando de que una, una serie suya, usted eh, de sus dibujos, eh, las series que puede realizar muchos, ¿no?, M muchos de... ...muchas copias, o si se puede decir sí, eso... En el, sí, ...en el mundo del grabado... sí, sí eh, ...pero esas copias sí, son como originales... Del, sí. Eh, ...sí, sí, efectivamente... La, eh, ...digamos, el, las, las copias que se obtienen de una matriz... Eh, pues, no sé, ...pues puede ser una plancha de cobre... ...grabada con una técnica como tradicional... ...como por ejemplo, el grabado al agua fuerte... Eh, de esa matriz, eh, por un eh, pintado manual, directo y por impresión sobre papel en el tórculo, eh, se pueden obtener, eh, digamos, un número eh, amplio de estampas. Eh, para que, eh, y esas estampas entran dentro de lo que es el mercado artístico y para que el comprador eh, tenga, la, digamos, seguridad, una seguridad de que eh, de allí, nos, de esa matriz, no se han estampado, eh, eh, no se han hecho estampas de una forma indiscriminada y, y digamos, uh -huh. sin control eh, Cada estampa lleva, en la parte inferior, eh, una numeración uh -huh. en la que se pone, por ejemplo, eh, pues 1 eh, barra 50 Y el que compra esa estampa sabe que es la primera estampa de la edición de esa imagen de una edición de 50 ejemplares. Uh -huh. Hemos dicho que con su investigación usted dice que ha diseñado sus propias máquinas para la estampación. Eh, eso es lo que usted supongo que habrá patentado muchos de sus procesos. Y habrá servido muchos de sus procesos a mm, revolucionar el, el, el mundo del grabado, porque hasta ahora, hasta que usted no eh, eh, entró en este, en este mundo eh, de las artes plásticas, hasta ahora, ¿cómo eran los grabados? porque vemos que hay muchos pintores consagrados que tienen sus grabados, pero siempre se les consideraba el grabado de Picasso, el grabado, no sé, de Tapies, se consideraba como una obra menor a un cuadro, quizá, al óleo, o una escultura original. ¿Por qué? Sí, bueno, eh, precisamente porque, eh, porque se numeran y se obtienen estampas en un número determinado. De, eso hace que el, el, el precio de mercado eh, sea inferior al de la obra única y, eh, y eso es uno de los motivos por los que se han creado. Eh, hay muchas eh, personas que no pudiendo tener eh, pues una pintura o una obra original de Tapies, sí pueden tener un grabado porque eh, bueno, pues está en un precio eh, indudablemente razonable. Y de hecho, pues, Arco, que es una de las ferias sí. internacionales eh, anuales eh, de Madrid, eh, eh, siempre se ha dicho que, eh, que se muestran de los artistas la pintura, las pinturas, uh -huh. las obras únicas, pero donde está el, el verdadero, eh, digamos, negocio, no sé, el uh -huh. término no me gusta, pero bueno, eh, está en la obra gráfica, es decir, en obras que por el precio son mucho más asequibles y en España encontramos eh, muchísimos coleccionistas de obra gráfica eh, precisamente porque eh, pueden acceder a ella uh -huh. por los precios. Pues eh, José, usted eh, acaba de decir que este mundo de lo, del taller, de la estampación, le sedujo, pero usted era joven, eh, empezó en Bellas Artes en Valencia, en, eh, aquí en Elche estudió en el Instituto de la Asunción, ¿qué asignatura era la que, usted se inclinó por Bellas Artes, pero sí. en el instituto, ¿qué asignatura era la que más le atraía? ¿Qué asignaturas eran las que más les atraían? Sí. Bueno, pues eh, evidentemente esta vocación eh, hacia el, el mundo de la creación artística y de la imagen eh, es, eh, aunque es anterior a mi entrada en el instituto o sea, uh -huh. desde que yo recuerde, pues cinco o seis años eh, mi gran pasión era eh, que Reyes me regalaran una caja de lápices de, mm. estos de colores de alpine mm. eh, y un cuaderno, ¿no? Eh, y, eh, pero cuando yo entré en el instituto eh, conozco a, a, a José a Azorín, a Pepe Azorín, mm -hmm. eh, que entonces estaba de, de catedrático de dibujo en el instituto. ¡Qué lujo! Y, eh, mm. y bueno, pues él dio... Sí, sí, sí vio que, que realmente pues tenía unas cualidades y unas capacidades eh, idóneas para esta carrera y él fue el primero que, que me impulsó y me apoyó y y sobre todo convenció a mis padres porque realmente eh, pues pues la, la carrera de bellas artes eh, pues en aquella época eh, se asociaba al mundo de la bohemia, mm. del artista que, que, que, que era, digamos, que triunfaba una vez muerto, etc., ¿no? Eh, bueno, los tópicos que, que, sí. que hemos heredado, ¿no? Y, y, bueno, pues él les dijo que no, que, que había muchas posibilidades y, y bueno, pues eh, eh, durante todo el bachiller, pues claro, Y las asignaturas de dibujo, pues, fueron eh, durante todos los años eh, uh -huh. de matrícula, de honor. Y, y bueno, y cuando empecé la carrera eh, de Bellas Artes en Valencia, que luego a mitad de carrera me fui a Barcelona, pues, eh, yo acabé la carrera con el expediente más alto de mi promoción. O sea, eh, pues, eh, yo qué sé. Eh, la mayoría de notas eran matrículas y sobresalientes. Eh, un expediente excepcional eh, que yo siempre lo he atribuido a una persona que, eh, bueno, que, se, que le apasionaba y como me sigue apasionando, lo que hacía. no Entonces, uh -huh. eh, eh, o sea, todas las asignaturas me parecían fantásticas porque cada una de ellas eh, te permitía hacer una reflexión eh, en claves de creación eh, sobre distintos aspectos de, de, de este mundo, ¿no? Y, y, y, eh, uh -huh. y ese fue un periodo pues, realmente eh, muy, muy bonito y, y muy formativo, claro. ¿Y qué paisajes de Elche de, de su ciudad, eran los que más eh, le sedujeron en esto del dibujo? Pues, eh, vamos a ver, eh, toda la, digamos, la infancia y adolescencia mía, eh, yo la vivo en, eh, digamos, en, en Torrellano, el Altet, y vamos, eh, más que el altec el altec vamos, la cenieta, ¿no? Que uh -huh. es la parte que está ya próxima a las playas del Altet, uh -huh. que allí ten, hay una casa familiar, y eh, y el ¿no? uh -huh. eh, pues eh, Entonces, eh, en ese periodo, eh, para mí las, eh, las experiencias, las vivencias, el, el impacto de los, del contexto eh, quedó, eh, de alguna forma, eh, quedó grabado en el en mi interior y, y cuando yo eh, termino la carrera en Barcelona, me marcho a Bilbao y empiezo a dar clase en la... Entonces Escuela de Bellas Artes, uh -huh. y luego se convirtió en Facultad. Eh, eh, y curiosamente empieza a, a desarrollar proyectos creativos en los que en se aparecía la influencia del contexto de un Bilbao de, de Fabril, de, de, de toda uh -huh. la el, el poder de la industria y de la pesada, uh -huh. de altos hornos, de astilleros, etc. Entonces estaba en pleno auge. Y, eh, curiosamente, alternando esos proyectos, aparecían proyectos que evocaban a, a, a, a los recuerdos eh, del lugar, de esos lugares, y aparece una serie que se llama Raíces, que está inspirada en las en raíces de las higueras, de las arenas, de las playas. Eh, posteriormente aparece una serie en la que yo, eh, pues ya en, en, en una época ya de mayor, de más madurez, de mayor, eh, yo entro en contacto con el misterio uh -huh. y descubro eh, realmente algo eh, impresionante, ¿no? Y, y el impacto, yo cuando algo me impacta mucho, eh, normalmente tiene una consecuencia que es que lo, que, que vuelvo a... a A, a sacarlo, a, a exteriorizarlo a través de, de mi obra, de interpretaciones de aquello que me ha producido ese impacto, ¿no? Y surge una serie que se llamará Elche y el Mediterráneo, en el que pues eh, hay eh, obras dedicadas, pues bueno, a la arena, a las playas, a esa parte de la de, de Elche, uh -huh. pero hay digamos, una gran parte de obras dedicadas al misterio y entre ellas, pues hay una pieza que tiene un grabado que tiene tres, es un tríptico que tiene tres metros por dos y que representa la madrana cuando se abre en el mistán en el que se abre y que muestra todo ese, ese espectáculo de formas de, de, de color, con, con el, el, el ángel en, ...en su interior y tal, ¿no?... Pues, eh, pues, ...y bueno, eh, pues, posteriormente vuelvo a retomar el, el tema uh -huh. de, de, de esa zona y tal... Pues, ...y, por, por y que, de alguna, de algún modo... Sí. Sí, ...por lo que, que está sí, sí. diciendo, sus raíces nunca las ha olvidado... ...siempre están en su obra, las raíces de Elche, las playas... ...la playa del Altez, el misterio que le impactó... Y vamos a hablar precisamente del misterio, porque finalmente eh, el patronato Mira. le ha encargado a usted el cartel anunciador. Consiguió eh, presentarlo hace unos días y anuncia la cesta de 2021. Unas representaciones que son extraordinarias y que pasan a la historia. Y su cartel realmente es ingenioso, porque por primera vez vemos algo que el espectador eh, siente... ...se emociona, pero nunca ve... ...que es lo que permanece oculto... ...debajo del cadafal... ...y es esa unión del alma con el cuerpo de la madre de Déu... ...para su resurrección y asunción... ...a los cielos... ...¿cómo se le ocurrió... Eh, ...José Fuentes... ...retratar, sí. estampar... ...esa eh. imagen del misterio tan oculta... ...y tan, y tan importante? Eh, eh, sí. Sí, sí. Eh, yo... En, ...tuve he tenido la gran suerte y la oportunidad de ver el misterio desde, o sea, digamos la representación eh, completa varias veces y desde muchos sitios. Uno de ellos, eh, por ejemplo, pues desde lo que llaman el cielo, que es la parte exterior del, de, la, de la cúpula, eh, donde están los, los artilugios con los que eh, se suben los elementos que Que, que bajan suspendidos en la representación, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, digamos, de toda esa visión de, de sobre el misterio, eh, cuando me propusieron hacer el, el cartel, pues eh, no sé, es como si se me iluminara la mente por un instante y dije: bueno, hay algo, hay algo que que me parece interesante que es es eh, mostrar no mostrar, o sea, eh, reflexionar o, o hacer una propuesta en la que eh, en la que como cualquier otro espectador eh queda fascinado y queda eh digamos intrigado por lo que sucede en ese instante en el que eh, la madre deu pues eh resucita, o sea, eh, eh, se une el alma en, con el cuerpo. Y, y bueno, pues, eh, incluso hubo un momento en que, en que cuando ya había hecho los primeros bocetos eh, me entró la duda de si estaba haciendo alguna cosa que podía ser un, un sacrilegio. O sea, porque estaba mostrando algo que eh, eh, o, o, o expresando algo que estaba oculto, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues, y, y recuerdo que llamé a un, a una, a un amigo entrañable de Enche, que es Miguel Sanzano y, y le dije, oye, bien, ¿cómo ves esto? Y tal, dijo, me parece fantástico, y yo estoy seguro de que, de que, de que todo el mundo lo va a coger muy bien y, y no tienes por qué preocuparte. Uh -huh. Entonces, eh, pues, bueno, me me centré en el proyecto y y bueno para la realización del cartel eh, detrás de, de esa imagen final pues hay una preparación y un desarrollo que estuve como eh, un mes y medio eh, haciéndolo uh -huh. y coincidió que fue el mes eh, el mes de agosto del del 19, uh -huh. eh, o sea me habían eh, me lo habían propuesto eh, uh -huh. eh, yo me volví a a Salamanca estuve en Elche unos días y en el mes de agosto mientras estaba haciendo la la representación última antes del Covid uh -huh. eh, mientras estaba haciendo la representación yo estaba haciendo el cartel uh -huh. y entonces había una especie de, de conexión eh, entre entre Elche y la y lo que yo estaba haciendo, y, y bueno, pues, eh, eh, eh, yo creo que todo eso, pues, eh, tuvo que ver en el que, en que, pues bueno, el, el, para mí la, el, el proyecto este del cartel, pues, eh, trascendió, ¿no? Claro. no era decir, bueno, pues, es un encargo, se hace y, y a otra cosa, ¿no?, sino, eh sí, Sí, sí, y con mucha también responsabilidad. También con esa responsabilidad, claro. José Fuentes, hemos hablado de sí, su sí. trayectoria, de la importancia que tiene usted, de cómo se ha abierto paso de la brillantez de su obra y de los reconocimientos que ha, realizado, que ha, que ha recibido. El último, hemos visto cómo eh, se ha dedicado un museo a usted, pero fuera de Elche. ¿Qué pasa con la relación con su ciudad? ¿Usted ha... ¿Ha ofrecido a algún que otro gobierno su obra para que el museo esté aquí en Elche, el Museo de José Fuentes? Yo en, hubo un momento en el que hice una propuesta eh, de, de crear una especie de fundación en Elche en que recogiera pues, la obra, ¿no? En estos momentos, pues yo no sé exactamente, pero probablemente haya, por el entorno, haya realizado en torno a unas 2.000 obras. Y como eh, todas están en claves de imagen múltiple, eh, pues de todas, prácticamente de casi todas, conservo eh, un ejemplar o dos. Es decir, que, que eso hace posible, pues bueno, tener una unos fondos que podrían eh, plantear eso, ¿no? Y, uh, y bueno, pues eh, sí lo planteé y se, y se consideró, eh, pero eh, se produjeron una serie de circunstancias en las que eh, yo eh, se, tuve la sensación de que no se estaba valorando lo que estaba proponiendo y Y digamos, me desanimé un poco. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, ya posteriormente, pues, aunque mi relación con, pues, con los alcaldes eh, que ha habido, pues, ha sido siempre eh, muy buena, muy buena. Eh, pero tampoco yo, eh, digamos, he tenido la, he tomado la iniciativa de, de, de de proponerles el, cre el crear una fundación, ¿no? Vaya, por pues claro, se Sentimos en... decirlo. No en... se desanime. Acaban de acaba usted de, de, de publicar, de realizar ese cartel anunciador del misteri y su obra y su obra. Si usted tiene intención de depositarla en Elche, creo que cualquier concejal o concejala de cultura estaría abierta, precisamente, a crear ese museo de José Fuentes en Elche es usted de aquí y es reconocido internacionalmente José Fuentes no puede marcharse su obra de Elche desde aquí le lanzamos esa propuesta, no, no se desanime yo, No, no, yo, o sea eh, yo le voy a decir que que eh, pues, en, claro en, han pasado años y tal pero han, han surgido cosas ¿no? Concretamente pues eh, la, el gabinete de estampas ...de la Biblioteca Nacional de Madrid... ...en su momento, pues me dijo... ...nosotros eh, eh, estaríamos encantados... ...en, en recibir eh, pues esa fabulosa colección de, de obra suya... ...incluso como no tenemos eh, sitio, o sea, eh, mobiliario... Para, ...para guardar piezas tan grandes... Eh, lo, ...lo diseñaríamos y lo crearíamos y tal, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, también... Eh, actualmente pues me han hecho propuestas también en, en, la, de, en la ciudad de Santa Marta y en, en Salamanca eh, es decir, eh, vale. yo es un tema es, vaya, vaya, es está, un tema que está ahí no he tomado decisiones <risa> ¿no? uh -huh. pero, pero lo cierto es que, eh, es que mm, eh, yo creo que es interesante La, digamos el, el que la obra mía esté reunida porque desde el punto de vista artístico pues una obra compleja variada con una gran riqueza temática pero de desde el punto de vista técnico artístico. claro hay eh, hay un montón de aportaciones técnicas uh -huh. de innovaciones de procesos y eh, que bueno que Sí, son revolucionarios. El, el, el, el que ha. Su autor. Su autor. Eh, autor claro, cierto. José Fuentes, no hay mucho más tiempo y yo le voy a decir una cosa, le voy a desvelar algo. Si yo le he hecho esta entrevista es porque hay mucha gente en Elche, no se lo puede imaginar, que aprecia muchísimo su obra, pero también a usted como persona. Así que no se desanime bueno, y que pues... esos fondos que usted está dispuesto a donar. <risa> No se los deje fuera de la ciudad, que Elche seguro que estará encantada de recibirlo, Los políticos estarán encantados de recibirlos, y no estos otros. Muchísimas gracias, José Fuentes, y un abrazo sí, sí, muy pues fuerte por, por la obra gracias que realizan. <risa> Muchas gracias a ti. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Te ayuda a sonreír. Queremos darte una buena noticia. En Peugeot te ahorramos los impuestos. Llegan los Lion Days del 1 al 15 de octubre. Aprovecha esta ocasión y llévate tu Peugeot libre de impuestos. Consulta condiciones en Peugeot.es es Te esperamos en Peugeot. Grupo Marcos Elche. La Gloria con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las diez de la mañana, damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa comenzó a las nueve, lo hizo con la entrevista a la presidenta de la Asociación de Mujeres Vecinales del Candelch, de por esa carrera solidaria que se ha convocado, que se va a organizar y que vuelve después de ese año de pandemia. ...vuelve a llevarse a cabo Mil Camins, una meta... ...el próximo 7 de noviembre en Daimés de Ramador... ...con el objetivo de recaudar fondos para luchar... ...contra la violencia machista... ...para que esta asociación pueda continuar... ...con sus talleres de prevención en los institutos... ...y también pueda continuar... ...con todos los servicios de atención... ...a las víctimas de maltrato... ...y hemos terminado esta primera parte... ...pues con la entrevista... ...a uno de nuestros artistas... ...más reconocidos en el país... ...y también fuera de él... ...estamos hablando del grabador... ...José Fuentes... ...es catedrático de dibujo y grabado... ...en la Universidad de Salamanca... ...es el autor del cartel... ...de las representaciones del misterio ...de este año... ...y acaba de reconocer... ...que está dispuesto a donar toda su obra a Elche con la creación de una fundación, una propuesta que se desanimó porque la realizó hace tiempo al el equipo de gobierno de entonces y parece que no le hicieron el caso que merecía, así que esperemos que no se desanime y que esa obra pueda acabar aquí en Elche por su importancia y por la brillantez también de la misma. Y ahora continuamos, en esta segunda parte del programa, continuamos con esa ronda de entrevistas a los portavoces políticos. Esta semana hemos entrevistado al alcalde y ahora este viernes se le toca el turno a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, que la tenemos ya en nuestro estudio de Televisión Radio Marca. Eva, muy buenos días. Muy buenos días, Romario. Antes de hablar de cultura, vamos a hablar de un patrimonio también que está reflejado en la obra de José Fuentes, el palmeral, porque ayer se abrió ese debate. ...de cómo se tiene que gestionar el cuidado y la atención del palmeral... ...después de ver que una empresa adjudicataria de la poda de palmeras... ...pues poco más o menos, con palabras de Héctor Díez... ...casi destroza las 12 o 10 palmeras que podó el pasado lunes y el martes... ...finalmente la empresa se ha marchado, ha renunciado. Esto se va a volver, puede volver a repetirse Eva Crisol... Eh, o con las declaraciones de Héctor Díez, ustedes lo tienen claro, bueno, espere... que este equipo de gobierno no va a dejar que otra contrata pueda hacer eh, el destrozo que hizo esta con motosierra podando palmeras. Esperemos que no se vuelva a repetir esa imagen, ¿no? Era una imagen un poco rocambolesca, ¿no? Yo decía ayer que parecía que habían decapitado las palmeras, poco más, y, y es verdad, es, es, es así. El problema, yo creo que la raíz del problema está en que no tenemos personal suficiente en el ayuntamiento. Palmereros, que son las personas que de una manera tradicional realizan la podada de las palmeras, la plantilla es mínima, desde Ciudadanos en más de una ocasión se ha solicitado que esa plantilla se amplíe, pero bueno, eh, vemos que, que los pocos palmereros que hay o están en otras labores o no llegan a todo el trabajo que tienen que realizar. El motivo por el cual eh, se realizó esa contrata externa fue precisamente por ese, ¿no? porque no se llegaba a todo, a todo el palmeral eh, desde la plantilla que se tenía. Y claro, ¿qué pasa? Que, que, bueno, pues que la poda de la palmera es un trabajo muy específico, que a lo mejor pues no, se, no se reflejó tenía, como tenía que haberse reflejado en ese, en ese contrato, en esa licitación, y el problema ha venido pues, que se le dio el contrato a una empresa que por las condiciones que presentaba era la más adecuada, porque al final se presentan unas empresas y, y se licita a la que mejores condiciones presente, que uh -huh. cumple con el contrato, pero quizás eh, las especificaciones técnicas, en las condiciones técnicas no se especificó la manera en que había que realizar las labores y no se tuvieron en cuenta. Entonces yo creo que bueno, pues esto es una lección que tiene que aprender también el equipo de gobierno que tiene que saber que, que hay que hilar un poco más fino en determinados contratos, que no todo vale porque sea más barato el contrato, por ejemplo. Y veremos a ver ahora cómo lo solucionamos. El centro histórico sí que se parece ser que ya estaba resuelto porque se, se licitó a dos empresas, a un grupo de empresas licitantes y aparte esta empresa de Murcia, esta empresa de de Murcia Motu propio ha decidido retirarse porque ha visto que, que lo que estaba haciendo era Bueno, más que eso, era terrorífico. creo bueno, que ha, ha visto lo costoso que es ha podar decidido, Exacto, han decidido que, que no, no, era, capacidad, que no, no tiene, era rentable. No, no que no decir. era rentable y que no tienen capacidad para realizarlo. Yo claro. leía el otro día que mientras que ellos han, habían podado 10, 10 o 12 pal. palmeras, los, eh, otros, los otros podaban 100. 100. Entonces, bueno, el problema está en que cuando no sabes hacer las cosas no te metas en esos charcos, ¿no? O cuando no tienes capacidad de personal ni de, no, ni personal especializado uh -huh. en este caso para realizar esa labor. Esperemos que se solvente. Parece ser que el equipo de gobierno está por la labor de, de buscar una solución lo más pronto posible. Nosotros siempre nos hemos quejado de que al final el problema que traía era. Eh, ...las palmeras sin podar, los suelos llenos de dátiles... Eh, ...la imagen de nuestro palmeral muy deteriorada... ...y eso es lo que hay que intentar solucionar. De hecho siempre se está criticando a este equipo de gobierno... ...por la forma que tiene de cuidar también los huertos de palmera... ...los proyectos que se han eh, puesto sobre la mesa... En, en, los huertos, ...en el palmeral histórico... ...el hecho de que no haya una ley todavía aprobada... ...que no se haya redactado ese plan de uso y gestión... En la mesa de patrimonio de esta semana, ustedes estuvieron presentes, sí, sí. se convocó después de tres años sin hacerlo, ¿se abordó el asunto del palmeral? Eh, sí, se, se trató el tema porque aparte de que algunas de las asociaciones que estaban presentes lo preguntaron por parte del arqueólogo y por parte de los técnicos del del departamento explicaron las labores que se estaban haciendo en algunos huertos, en la rehabilitación de vivienda de algunas casas, como por ejemplo en el Lorde Pontos y en el huerto de Rastor. Claro, es que eso es lo que le iba a preguntar, porque la Consellería eh, ha pedido información adicional al Ayuntamiento, la Consellería de Cultura, sí. sobre lo que quieren hacer en esos dos huertos, en el Lorde Pontos y en el Lorde de Bueno, ahora el Ayuntamiento tendrá que trasladar esa, esa documentación. Lo que sí que es cierto es que mientras que esa ley del Palmeral no esté vigente y que, toda, y que la protección no, no quede clara bueno, pues a las personas que al final trabajan aquí en, en, en los huertos y con el palmeral, pues no, no se podrán hacer las cosas como hay que hacerlas y entonces tendremos la imagen que tenemos hasta la fecha. El compromiso siempre está ahí pero hmm. luego lo que vemos es todo lo contrario, vemos huertos que están llenos de restos de poda sobre todo. Eh, sin prácticamente mantenimiento, eh, con una imagen de abandono que, que, bueno, que no es la que yo creo que queremos para nuestros visitantes y para los ilicitanos, por supuesto. Pues esperemos que la ley del Palmeral se apruebe, pero con ese compromiso del Gobierno valenciano de financiar al 50% claro. el coste es que, que si no, no vamos, es un coste muy el elevado. Palmeral. La mesa de patrimonio del Palmeral, pasamos a la mesa de patrimonio ¿Qué destaca, Ciudadanos, de esa reunión? Bueno, destaco que, que finalmente se nos presentó al arqueólogo municipal, que era una, uh -huh. una figura que era muy necesaria en Elche, sobre todo por las circunstancias de, de nuestro municipio, ¿no? por, todo, por toda la, la riqueza que tiene. Y bueno, se explicó el, las líneas de trabajo que se iban a seguir. Eh, yo creo que es importante que el arqueólogo, el arqueólogo municipal... ...se implique sobre todo con las pedanías... ...porque dijo que se iba a mapear... ...bueno, la palabra exacta no fue esa... ...pero bueno, uh -huh. que se iba a valorar... ...todo lo que había en las pedanías... ...que es muy importante... ...todos esos yacimientos que hay en las pedanías... Uh -huh. ...porque parece ser que solo nos centramos... ...en lo, en lo que todos conocemos... Uh -huh. ...y que iban a empezar a trabajar... ...que iba a ser un trabajo largo y arduo... ...pero que, que bueno, que poco a poco irían... ...irían realizando todas esas labores... ...el problema pues que desde 2018... ...no se convocaba la mesa de patrimonio... ...yo creo que una ciudad como Elche... ...con el patrimonio que tiene... Eh, valga la redundancia, pues necesita más, más trabajo. Allí simplemente se explicó la labor que se estaba realizando. Okay. Todos los trabajos que se estaban haciendo desde los distintos ámbitos que, que ocupan la mesa de patrimonio. Y sí que es cierto pues, que luego algunas asociaciones y entidades que estaban allí presentes pues realizaron preguntas relativas a ese trabajo. Claro, eh, a un trabajo eh, que claro eh, parece que es, eh, está siendo muy criticado. No sé si eh, sí, salió el tema del mercado central, ¿Salió el del, tema del viejo mercado del central, mercado. De hecho, se le preguntó al alcalde aquí el pasado martes y él dijo que se va, en el concurso de proyectos se va a incluir en el, una, como una de las condiciones el proteger algunos de los elementos del mercado central, del viejo mercado central. ¿Esto ¿Ustedes saben lo que significa? ¿Se bueno, va a poder derribar o no se va a poder derribar pues, el viejo pues, mercado central? Pues no lo sabemos todavía, porque el concurso de ideas eh, se anunció hace por lo menos un año, creo yo, sí. si no recuerdo mal, y hasta la fecha lo único que tenemos claro es que va a haber un, con, un concurso de ideas técnico específico en el cual pues, se van a presentar los proyectos que se consideren que son apropiados para ese mercado central. Sí que es verdad que allí se habló de, de protegerlo, tampoco se... Se determinó claramente lo que se iba a hacer. Eh, no se supo contestar muy bien a esa pregunta por parte de los técnicos. Se dijo que estaban a la espera de, de que la situación uh -huh. se solventara y que se supiese si finalmente se iba a demoler, si no se iba a demoler o qué se iba a hacer. Por supuesto, Compromís tiene claro que no, que no quiere demoler eh, el edificio, que quiere protegerlo. Ya veremos lo que pasa. Y luego también se habló en la mesa de patrimonio del tema de lo, del mosaico que habían... Sí, en de eso hablaremos de ahora. También. Porque eh, también preocupa el futuro del Molirreal. Eh, de, eh, se habló de esa grieta, de, sí. de las obras. Eh, ¿Cómo están? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué respondió el equipo de gobierno? Bueno, ellos respondieron que ellos lo que están haciendo es intentar que no haya... Eh, desprendimientos, como si dijéramos en, en, en la zona de... lo que no se va a rehabilitar es lo que es el molirreal en sí, son las zonas de alrededor uh -huh. para evitar pues, que se deteriore más. O sea, que la grieta siga para, se, exacto, agrandándose. lo que van a evitar lo compactar que se pretende hacer es el... compactar la grieta para evitar que haya desprendimientos y que, ese, que, ese, que esa figura que ese edificio, pues que acabe derrumbándose yeah. pero lo primero es ahora mismo compactar la grieta según dijeron. O sea, También otro, otro, otro asunto, pues que lleva a estancado muchísimo tiempo, no yo creo que se podía haber actuado antes. Bien es cierto que la figura del arqueólogo era necesaria, pero no había que esperar a que viniera él para empezar todas las labores. Claro. Y, y en cuanto al convento de, las de la merced el viejo convento de la merced se preguntó para cuándo su rehabilitación, la, el... El estado de Santa María, aunque bueno, no sea competencia del ayuntamiento, se preguntó sobre sí, ese asunto. Sí, o sea, fueron unas intervenciones generalizadas pues, para interesarse el cómo estaba todo. Eh, por parte y, del equipo de gobierno fue la, el, el arqueólogo el que prácticamente dio todas las explicaciones, explicó más o menos en qué fase estaba cada, cada actuación. Sí que es verdad que, lo, que el tema de Santa María eh, pues no corresponde al ayuntamiento. Pero bueno, el, yo entiendo que el equipo de gobierno uh -huh. está implicado en que, en que la, debe, resolverse. Que debe de so resolverse cuanto antes. Lo que sí que explicaron fue lo que estaba diciendo antes, el tema de los mosaicos, porque es verdad que desde claro. que se peatonalizó la corredora están abandonados en, abandonados, en, un, almacén. en un almacén sin colocarse y finalmente pues, eh, su lugar va a ser en en la puerta de, de Santa María. ¿Pero hay plazo para trasladar ya el mosaico? Porque habrá que levantar... Estaba, están, pendiente, están pendientes de licitar claro. la obra, estamos pendientes de contratación. Con lo que pueden pasar... Eh, lo que pasa es que sí es que es verdad que se especificó que cuando se licite la obra, que no sabemos cuándo será, eh, se supone que el, el periodo de ejecución son 10-15 días, como mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que estamos todavía pendientes de... Pues al final de lo que uh -huh. prolonga todos los plazos. ¿Y el equipo de gobierno volvió a priorizar la remodelación de la plaza del Paseo de Germanías con la retirada de la Cruz? Se habló de la remodelación del Paseo de Germanías para, para según ellos, para poner en valor pues, el refugio, el acceso y musealizarlo. Sí que es cierto que no que no se habló en concreto de la cruz, se habló del proyecto en sí. Bien, pues ayer, eh, esto fue el, la mesa de patrimonio, el ayer, lunes, sí. el, el eh, ayer el lunes, ayer el lunes o el martes, no, el, martes el martes, perdón. Eh, ayer el alcalde se reunió con el presidente de la Confederación del Juca, solo para hablar del alcantarillado Peña Las Águilas, y pudimos ver después de ese encuentro, que no hay compromiso. Está el anuncio de hace tiempo, pero no hay plazos. O sea, hay que reclamó, instó al gobierno de la nación a que completara el este proyecto que ya lleva invertido, según el alcalde, cuatro millones en la empresa IWES de Elche, pero si no hay un colector principal, no hay adjudicación, no hay licitación de esa obra por parte del Ministerio Bueno, pues ¿qué piensa que va a pasar con el proyecto de la alcantarillado Peñalas Águilas? Bueno, pues volvemos a lo de siempre, que hay mucho compromiso, pero finalmente no se, quizás no se presiona lo suficiente o no se, o no se toma el interés que debería de tomarse, porque sí que es cierto que desde Peña Las Águilas llevamos muchos, llevan muchos años los vecinos reclamando esta, esta grave situación en la que se encuentran y hasta la fecha no se ha puesto solución. Si se han gastado cuatro millones de euros. ¿no? 4 millones de euros en, sí, por sí. parte de West Elche y todavía no se ha solucionado el problema pues quizás eh, deben de priorizarse estas situaciones por parte del equipo de gobierno ¿no? a la hora de reclamar al, al gobierno de la nación actuaciones, tenemos que priorizar y esto es una situación que compete al día a día de las personas o sea, no se trata de, de, de un proyecto Que, que, bueno, pues que sea una obra que, que de una magnitud diferente. Es que hablamos del día a día de personas que viven en una pedanía de Elche pues que tienen unas carencias muy importantes. Y ayer también se daba a conocer la lista de premiados, que es larga para el 9 de octubre, para el acto institucional. ¿Le parece bien todos los premiados? ¿Falta sí, alguien? Yo creo que es una lista bastante acertada. Eh, se prioriza sobre todo los sanitarios que, que, y nuestros hospitales, que creo que era algo muy importante. Y bueno... El sábado veremos qué hmm. tal. El, uno de los primeros actos que se celebran tras la. Bueno, sí. en el borde de la, del cese de las medidas, ¿no? Porque es el 9 de octubre. Eso de es lo que le iba, le iba a preguntar. El fin de las restricciones. queda la mascarilla y el no poder fumar en las terrazas si no se puede guardar las distancias de dos metros y algo? Eh, y los comensales, sí, diez por mesa. Yes. ¿Qué le parece que se hayan levantado el 9 no de octubre las restricciones? Bueno, el anuncio de Chimopuch. Eh, bueno, quizás eh, es el momento. No, no lo sé si era el momento el 9 no de octubre o, o la semana anterior o la semana siguiente, pero bueno, es necesario, sobre todo por aquellos negocios de ocio nocturno, uh -huh. la restauración, que los pubs, las discotecas, etcétera, pues que estaban pidiendo ya que se levantaran esas restricciones, sobre todo. En, en, ese, ...en ese ámbito de la, de la economía... ...porque son casi de los peor... ...de los más perjudicados, ¿no?... ...por uh -huh. esta situación de restricciones. Vamos retrocediendo y acercándonos al Pleno... ...antes, del, eh, después del Pleno hubo... Eh, ...esta presentación de los proyectos europeos... ...que el equipo de gobierno ya presentó... ...dentro de plazo para optar a, a esos fondos... ...europeos con el fin de reconstruir esta ciudad... ...y en materia de movilidad sostenible... ¿Qué le pareció a los proyectos que presentaron de modernizar el transporte público y de restringir el tráfico en ya las zonas que sí se mapearon? Bueno, eh, estos proyectos prácticamente estaban elaborados casi todos. De hecho, hubo, como, como dije yo, no, sé, no recuerdo el día que lo comenté, un plan A y un plan, un plan B, porque hay unos primeros proyectos que se presentan y en el caso de que salgan rechazados hay otra segunda opción, mm. la cual puede acceder a, esa, a esos proyectos esas ayudas esos proyectos. El problema, bueno, pues que hay, había que presentarlo muy rápido, que no sabemos eh, si se van a si se van a admitir o no. Y el ayuntamiento ha optado por esa movilidad, uno un, uno de los asuntos, uno de los proyectos que menos me gustó a mí quizás es el de la división, ¿no? de los las, de los, zonas, de baja de las emisión, zonas de baja emisión, porque lo que haces estos. es Prácticamente no dividir el Che en dos, uh -huh. porque prohíbes el paso por, eh, desde los puentes a, otra, la, a la otra zona de la ciudad, con lo cual estás, limita, estás dividiendo el Che en dos. ¿no? Como antiguamente uh -huh. se decía, de la vía para arriba, pues prácticamente uh -huh. lo mismo, del puente para arriba. Del puente, sí. Yo creo que eso es un error. Eh, sí, sí que se, se mostraron las zonas que se iban a, a restringir, yo no sé cómo, se, cómo so, se solventará el asunto, si al final se seguirá para adelante o no pero yo creo que es algo que sí que hay que estudiar más detenidamente. Uh -huh. Tú lo que no puedes per permitir es, o sea, limitar es el acceso uh -huh. a mucha gente que viene a Elche a determinadas zonas, porque al final lo que estás obligándolos es a irse uh -huh. a, otros, a otros municipios más cercanos. Bien, y llegamos ya al pleno donde se aprobaron esas ordenanzas fiscales. Uh -huh. eh, ustedes dejaron al equipo de gobierno en solitario aprobarlas eh, porque estaban en contra ya que no se bajaban los precios, tarifas y, e impuestos. ¿Ciudadanos piensa impugnar esas... Eh, no, el plazo ordena. para impugnarlas pasó y pasó. además... Y ustedes eh, no han presentado enmiendas. Las enmiendas eran... Eh, las modificaciones de estas, de estas ordenanzas, como bien has dicho, no, re, no bajaban ni modificaban los costes. Se limitaban a mantener congelados los precios que habían de la anterior modificación y modificaban aspectos técnicos. Desde Ciudadanos se hizo... Se puso en conocimiento del equipo de gobierno que quizás en estos momentos sí que era... Sí que era el momento de bajar esos precios y tasas por la situación en la que estábamos atravesando y precisamente por el compromiso que había adquirido el alcalde con la ciudadanía que un par de meses antes había dicho que este ayuntamiento eh, iba a intentar evitar esa presión fiscal a los ilicitanos dada la situación de crisis que estábamos atravesando, una crisis uh -huh. sanitaria y económica entonces, bueno pues considero que pese a lo que a la contestación que se dio por parte del equipo de gobierno de, de que cinco euros en el bolsillo de una persona no hacen nada uh -huh. desde Ciudadanos pensamos que sí 5 euros eh, cada, de cada ilicitano en cada familia ayudan a pagar la luz, el agua, etc. Y más cuando estás atravesando una crisis económica que no te permite en muchas ocasiones llegar a final de mes. Pues el domingo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, se leyó un manifiesto por parte de ASFEME donde se reclamaron una serie de reivindicaciones como eh, elaborar a las le pidieron a las administraciones públicas elaborar el planes de prevención de los suicidios, algo en sintonía con la moción que presentó Ciudadanos. Sabemos que la depresión es una enfermedad mental la más grave quizá que exista y que provoca eh, pues muchas, muchas muertes por suicidio. Y precisamente Asfeme esta semana se decía que el suicidio, había que hablar de él, había que romper ya ese, ese, estigma, ¿no? ese, ese tabú que había en torno al suicidio porque preocupa y mucho. ¿A ustedes les preocupa? Sí, de hecho la moción que se presentó precisamente eh, se dirigía a la elaboración de ese protocolo de prevención de las conductas suicidas. ¿Por qué? Porque hasta ahora eh, el suicidio, como has dicho, ha sido tabú. No se ha, ...nunca se ha hablado de él, pero ni en los medios de comunicación... ...ni sí, en las administraciones públicas... ...siempre nos ni decían que no. podía hacer efecto llamada... Sí, ¿no? ...pero si no se le da la importancia que tiene... ...no, no se trabaja para intentar prevenirlo... Lo que, ...lo que nosotros pedimos es que con ese protocolo se creen... Eh, ...unidades de actuación... ...a nivel en este caso del personal del ayuntamiento... ...sobre todo personal de emergencias y policía local... ...que son los uh -huh. que más en contacto están con las personas... ...que tienen problemas y al final... Esos que están en primera línea trabajando con los que tienen problemas se encuentran muchas veces en las situaciones de que no saben resolverlos o cuando vuelven a casa o vuelven al trabajo, eh, su situación eh, también es complicada. ¿no? Entonces yo creo que al final un, eh, una, una, un trabajo multidisciplinar en el que sean asistidos por diferentes especialistas, ya hablamos uh -huh. de psicólogos, psiquiatras, etcétera que, que hagan un seguimiento... Eh, pues de, de, de la situación en la que se encuentran las personas que pueden, tener, eh, que pueden uh -huh. encontrarse en cualquier situación de, sí. de riesgo, pues uh -huh. eh, creo que ahora mismo es lo que necesita este ayuntamiento. Eva, no hay tiempo para más. Nos está esperando Marga García para la ronda de noticias, pero sí ponemos el punto final en una de sus últimas propuestas también al equipo de gobierno y es que han reclamado que no tengan a las pedanías tan abandonadas. Bueno, es que las pedanías eh, piden que se celebren esas juntas municipales del CAMDELS. Es que la última vez que se convocaron fue para elegir el representante Ante el, para el debate sobre el estado del municipio y eso fue en octubre de 2020, si no recuerdo mal. El debate fue en junio o en julio y desde entonces eh, no se han vuelto a convocar, con lo cual sí que es verdad que hay comunicación a lo mejor entre el pedáneo y el equipo de gobierno, pero hay muchas asociaciones en las juntas municipales del Campo del Che que quieren también tener voz y voto en las decisiones que se toman en sus, en sus pedanías. Pues muchísimas gracias Eva por la rapidez en las respuestas porque así nos ajustamos al tiempo. Gracias y Muchas volveremos gracias en la tertulia de dentro de, de dos semanas porque el martes es fiesta. El Exacto. Que tengas un buen puente del pilar si es que te marchas pues de, nos de viaje. Tenemos tantos actos ah, que claro, no podemos. El acto institucional claro. el 9 de octubre, cierto, y luego el 12, el 12 tenemos el festival que también, vuelve el festival. También. De vuelve la normalidad. Sí. Una buena noticia, gracias Eva Crisal. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 El sábado 9 de octubre, los mercados de Elche abren en horario habitual. Mercado Central de Elche, Mercado Plaza Barcelona, Mercado Plaza Madrid y Mercado de San Josep. Mercados de Elche, abiertos para ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las diez y media de la mañana. Es tiempo para iniciar la ronda de noticias y hoy sí tenemos... Amarga García. Muy buenos días, Marga. Ayer me dejasteis totalmente muy, muy abandonada, abandonada, solita. Y es que no era para menos, porque la agenda informativa de ayer estaba apretadísima. Además, había muchas noticias que cubrir, no solo esas explicaciones de Héctor Díez por la poda abusiva que se realizó de las palmeras de Pedro Juan Perpiñán sino también por esa reunión de la Confederación del Júcar y por la lista de los premiados para la conmemoración del 9 de octubre y además ayer también estuvimos esperando hasta las tantas el anuncio de Chimo Puig del final de las restricciones. Ahora sabemos algo más y es que las cifras por fin de contagios nos ha permitido decir adiós sobre todo a las limitaciones de aforo en eh, hostelería en el ocio nocturno que son los que se liberan más porque aún quedan las mascarillas se quedan en el interior en el exterior también si no por podemos guardar esa distancia social uh -huh. y por supuesto guardar esa distancia social pero bueno sabemos que lo del uso de, la marca, de las mascarillas va a ir con nosotros durante un durante un tiempo así que bueno hay que hay que acostumbrarse y pero no bueno. se puede fumar tampoco en terrazas y se mantiene lo de 10 en uh -huh. comensales por mesa eh, todo esto vamos a tenerlo durante un tiempo porque los contagios siguen produciéndose. Todavía tenemos ayer 48 en toda la provincia de Alicante. Así que, eh, ¿cuál es la incidencia? Porque ya han actualizado el check. ¿Cómo estamos de datos? Sí, bueno, pues eh, la incidencia, el otro día te decía que iba bajando muy poquito uh -huh. a poco. Bueno, pues en esta ocasión, bueno, pues eh, se ha disminuido de una forma más rápida y es que la incidencia ahora mismo está en 37 casos por cada 100.000 habitantes hace tres días era de 47 así que bueno, mm. hemos descendido 10 puntos en esa tasa de incidencia después, y además nos situamos un punto por debajo de la media de, de la, la comunidad, comunidad que está en 38, sí, mm. eso es y bueno, después de eso, de los 19 positivos entre el lunes y el miércoles eso sí, bueno, no tenemos que lamentar ningún fallecido, la cifra se mantiene estable ya desde hace días y respecto a la presión hospitalaria eso sí, sí que aumenta ligeramente ya es uh -huh. que eh, a día de hoy son nueve las personas ingresadas en los dos hospitales seis se encuentran en planta y tres en eh, la unidad de cuidados intensivos uno en el general y dos en el vinalopo lo que nos hace ver poner de manifiesto que eh, vale decimos adiós a las restricciones mañana habrá un antes y un después en uh -huh. esto de la pandemia pero eh, nos hace ver que tenemos que seguir llevando mucho cuidado porque los contagios siguen produciéndose. Y sobre todo un dato que ha dado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y es eh, que la vacunación ha funcionado y que muchas de las muertes de las personas que han muerto por COVID en la Comunidad Valenciana no estaban vacunadas. Así que la vacuna protege muchísimo. Hay más posibilidades de fallecer por COVID si no estás vacunado que si sí estás vacunado. Sí, así además eh, es un dato sí, importante. Sí, daba cifras y es que bueno, comentaba que las personas que no se vacunan tienen un 10, o sea, 10 veces más posibilidades de fallecer por COVID, así que bueno, una razón más, bueno, para animar a la gente a que acuda A, bueno, a vacunarse Sí, y lo puede hacer sin cita previa en los centros en los de centros. salud eso sí, tienen que informarse de qué horarios son los que uh -huh. se han establecido no pueden tampoco ir en un horario donde no se están aplicando las vacunas bien, eh, esto es una buena noticia el final de las restricciones una incidencia mucho más baja que la del pasado martes uh -huh. y también tenemos más buenas noticias eh, la uh -huh. huelga de renfe se ha desconvocado anoche ...para los que puedan coger ahora el tren... ...pueden hacerlo... ...y los que tenían previsto salir de viaje... ...o regresar con tren... ...también pueden hacerlo... ...sí, una buena noticia... ...bueno, pues de cara a ese puente... ...aunque bueno, nosotros el lunes estamos sí. aquí... ...pero bueno, para los <ríe> no que tienen vamos. la suerte de irse de puente, pues una buena noticia que se haya desconvocado esa huelga así que ya volverán a coger el tren con normalidad. Y otras buenas noticias es que te premian con la medalla de plata a nuestro compañero Diego Miralles, el reportero que ha obtenido muchos reconocimientos por ese trabajo que ha realizado durante muchos años como reportero gráfico, como periodista en las guerras del mundo, en los conflictos internacionales. Obtuvo el premio Ortega y Gasset y en Elche mañana le entregarán la medalla de plata. La de oro es para el personal sanitario y para la exjugadora de balonmano. Ana Martínez. Sí, para Ana Martínez era ese Randor y para esa medall la medalla de para ese personal sanitario un nuevo reconocimiento a todo el trabajo que han hecho durante estos meses para hacer frente a la pandemia y también por toda la labor realizada en el proceso de vacunación y respecto a las medallas de plata se ha hablado de Diego Guerrero Miralles. De Diego, Diego Miralles. Miralles, perdón. Diego Miralles. Pero junto a él hay muchas más, ¿no? De medallas de plata. Eh, sí. ¿Las recuerdas así de? Sí, sí, sí. De... Vamos el eh, funcionario municipal José Ignacio Job por si sí. por su contribución a la educación pública y de calidad durante 40 años. Pero también el proyecto Hombre por su trabajo de prevención y recuperación de personas que padecen adicciones. También al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura por su labor en la gestión del agua y en defensa del trasvase. También al cineasta ilicitano Chema García por su contribución al mundo de la cultura. La Mesa LGTBI por la defensa de la igualdad y los derechos humanos. Y también en el ámbito deportivo se dará la medalla de plata al Club Atlético Torrellano y al Club Juventud Delch de fútbol sala femenino, así que mañana en ese acto institucional en el Gran Teatro. Que lo retransmitimos en directo a partir de las 11, como eh, se puede ver en las promociones, en las cuñas publicitarias eh, que promocionamos este trabajo de TVL. Les acercamos el acto institucional del 9 no, no de octubre. Previsiones para este viernes. Bueno, pues como cada viernes, reunión de la Junta Local de Gobierno y además el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, también dará una rueda de prensa. Así que son las previsiones de hoy. ¡Qué bien! ¡Nos dejan respirar! Bueno, veremos que es viernes y todavía puede pasar mucho. Sí, ya lo creo. <risa> Bueno, toquemos madera, que sean todo muy buenas noticias. Muchísimas gracias Marga. Volvemos, volvemos a, la, a la una, Ros. A la una estará aquí Marga con todo el contenido de la Junta de Gobierno y de las ruedas de prensa mm. que se han convocado en el día de hoy y de, por supuesto, lo que pueda ocurrir en la ciudad en este viernes, eh, vísperas del 9 de octubre y vísperas de un puente del Pilar. Gracias, Marga. Hasta luego, Hasta Ros. luego. A la una volvemos otra vez a escucharla y a verla y con todas las imágenes, esas noticias vendrán a las nueve y media en nuestro informativo de Teleelch y a minuto a minuto, en tiempo real, por las tendrán ustedes colgadas en nuestra web teleelch.es .es. Continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol realiza esta mañana el último entrenamiento de la semana teniendo en cuenta que este fin de semana no hay fútbol en primera División, los de Fran Escriba tendrán el fin de semana libre y esta mañana en las instalaciones del complejo Golf Resort de Algorfal los ilicitanos realizarán este último entrenamiento de la semana. Será a partir del lunes cuando ya pongan toda la atención en el partido frente al Rayo Vallecano y el técnico verá la evolución. De los tocados de los centrales, Gonzalo Verdú y Diego González, para ver si pueden llegar a tiempo al partido. Josan, que también ha estado entre algodones, no tendrá problemas en llegar. Pedro Vigas, en principio la única baja asegurada. Y luego, pendientes de la llegada, esperemos en buenas condiciones, de los internacionales en Sorroco y Mojica que están compitiendo con sus respectivas selecciones de Chile y de Colombia. El canario Omar Mascarell, un hombre que se ha hecho imprescindible en los planes del técnico Blanquiverde, reconocía ayer que hacen un muy buen balance de este arranque de temporada muy positivo y que van a ir a más. Tenía eh, claro que el, com el equipo compite en eh, cada partido de manera total, que eso es innegociable y que se dejan la piel en cada partido, que el techo del equipo Todavía no se sabe, pero que hay una plantilla de calidad y afrontan los partidos con los pies en la tierra, cada partido como si fuese una final y en ese sentido así llamaba los próximos tres encuentros Omar. Los tres próximos partidos contra el Rayo Vallecano español y a la vez para el Canario son partidos y puntos trascendentales. Sí, al final eh, tenemos que tener claro que hay partidos y partidos durante la temporada y los partidos que nos vienen ahora son partidos importantísimos, son finales porque yo creo que son partidos donde puedes dar un golpe sobre la mesa y si es verdad que al final esos partidos que son contra rivales directos por así decirlo hay que dejar claro que quién es el que quiere ganar y nosotros tenemos que ir a esos partidos con la mentalidad de, de dejar claro que somos nosotros los que queremos ganar los tres puntos, podemos hacerlo, confiamos en nosotros y, y vamos a ir a muerte por ellos. Pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de sacar la mayoría de esos nueve puntos que a final de campaña seguro serán trascendentales. Hasta luego. Hasta luego Paco y ahora la información meteorológica muy importante de cara a este largo fin de semana por el Puente del Pilar. Sepamos si vamos a tener lluvias si y vamos a tener buen tiempo y eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en tele Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai ...y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, estamos ante un puente marcado por el paso de abundante nubosidad... ...incluso se podría escapar alguna gota y sobre todo por temperaturas otoñales... ...durante esta madrugada algunos intervalos de nubosidad... ...que nos han dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio... ...aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch... ...hemos alcanzado una mínima en torno a los 19 grados... En buena parte de las ciudadanías ilicitanas La temperatura nocturna no ha bajado De los 17-18 grados Para hoy vamos a tener Intervalos de nubosidad, sobre todo De tipo bajo, por la mañana Algún claro, viento en calma Por la tarde, mayor aporte de nubosidad Viento flojo de componente este Y temperaturas a la baja Máximas que aquí en la ciudad alcanzarán Los 24 grados En buena parte del territorio no pasaremos De los 25 grados Para este puente, abundante nubosidad Entre sábado, domingo lunes es posible que se escape alguna gota o precipitación de carácter débil durante las mañanas, sobre todo en la franja litoral. Temperaturas otoñales que con el viento de componente marítima no van a superar los 23-24 grados, mínimas en torno a los 17-18 grados. El martes ya tendremos ambiente más soleado, con temperaturas que tienden a recuperarse a valores en torno a los 25 grados.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 7, 9, 15, 13. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 44 minutos de la mañana. Hemos terminado la ronda de noticias y nos adentramos en los últimos minutos del programa. En esta recta final, la vamos a dedicar a seguir disfrutando de la música que hemos seleccionado. Escuchamos Odio de Dana Paola. No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo. Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par. Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo. De la puesta y al final un novio menos una amiga más te no te cansada mismo tu al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien salgo mi hoy Deze vamos a brillar. Sal, het odio, odio. te saai, want zo duurzaam ja, oh odio. je niet verliezen. Alleen al omdat ay ay ay ay ay omdat ik ay wil. ay al omdat ik je wil. al omdat ik je wil. Puis je bent niet. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. Abrirás con quién La verdad, si me enamoré, esto arde, yo sé por qué quiero verte feliz, aunque sea con él. Vuelve la media maratón internacional Ciudad de Elche, la más antigua del mundo. Domingo 10 de octubre en el Paseo de la Estación. Síguela desde casa en directo por Teleelch a partir de las 9 y media de la mañana con el patrocinio de Clínica Vicente Pascual, Club Deportivo Squash, Motos Marín y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche.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 Hace maldita tenemos no que hablar He conocido a alguien más se trata de mí Como medusas que van al calor Y salir de mis mares corriendo Dejarte en la arena de un sueño y volver A los días que unita luz Acudo aquí otra vez Obliebe Obviamente. voor Obviamente. Obviamente. de zin van de En de de niet meer Visualisme se puso extreem en moest No volváis más por aquí. Por esta mierda de vida que llevo, súbdito piel de tu cuerpo, hielo, haz del power. De ti quiero salir. Jezus, sin Dios, sin mística, la senda de un Maar als ik me lees, denk ik dat het een beetje te lang is, denk ik Señal de la Santa Fe, no he perdido norte ya culpa de atención. Yahuma, mi grande peccato di presente mas. la passione, no sel, sé, u Se mi abusarme o oh, déjame estar mi pequeña muerte. vas a desear por mí. vas a desear por me. Me vas a desear. Oh, my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 Hoy he tenido un sueño increíble ¿Ah sí? ¿Cuenta, cuenta? Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos ¡Claro! ¿Tú has soñado con Beltauto. Deja de soñar y empieza a disfrutar Entra en dasveltauto.es, La web de coches de ocasión con la garantía del Grupo Volkswagen Y reserva 100% online en cientos de modelos Auto, no busques, encuentra Tu concesionario Auto En Elche Santa Pola y Orihuela Grupo Serrano Automoción La verdad con Rosmaría Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las once en punto de la mañana y nosotros nos vamos, eh, ponemos el punto final a este programa de hoy viernes en el que hemos comenzado hablando... De, ese, ...de esa prueba solidaria contra el machismo... ...que se celebra desde hace nueve años en Elche... ...concretamente en las pedanías de Daimés y de Ramador... ...Mil Camins, una meta... ...organizada por la Asociación de Mujeres Vecinales... ...se ha convocado para el 7 de noviembre... ...y ya está abierto el plazo para inscribirse... ...y colaborar con la compra de los dorsales... ...en la lucha contra la violencia de género... ...colaborar también en los servicios... ...que presta esta asociación... ...para prevenir la violencia de género en los institutos... ...y para atender a las víctimas del maltrato. También hemos entrevistado al catedrático de dibujo y grabado... ...José Fuentes, el autor del cartel... ...Anunciador del misterio de este año... Hemos seguido con las entrevistas a los portavoces políticos. Hoy le ha tocado el turno a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y en la ronda de noticias hemos hecho un repaso de la actualidad local, de las previsiones de este viernes y del tiempo que tendremos para este largo fin de semana marcado por el Puente del Pilar y sobre todo por el acto institucional que comienza mañana en el Gran Teatro. A partir de las 11 de la mañana Tele Elche lo va a retransmitir en directo, nosotros nos vamos con la música de la pegatina que pasen un buen fin de semana, les dejamos con Rosa Lucas nos vemos el lunes